Pedilo en las librerías o en www.sicud.org.ar Periodismo violento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 Dijo Juan Sasturáin, este libro es una auténtica salvajada. No se ha hecho nada igual antes. Carlos Abraham escribió un libro monstruoso. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar FM 89.3 Radiográfica Radiográfica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 Pedilo en tu librería o a www.sikus.org.ar que te lo envía por correo argentino. 27 de septiembre, Día del Derecho al Juego. Los y las niñas quieren, necesitan y deben jugar para poder desarrollarse. Les adultos somos responsables de que este derecho se cumpla. Cuidemos y acompañemos a los y a las niñas cuando juegan. Garanticemos lugares seguros para jugar y compartamos momentos de juegos con ellos y ellas todo el año. Cuidemos y acompañemos a los y las niñas cuando juegan crearles lugares seguros para jugar y compartamos momentos de juego con ellos y ellas todo el año. Comisión de Niñez y Juventud en la Boca recibe propone Red de Cooperación de la Boca y Red Solidaria de la Boca. Jugemos en el mundo. 27 de septiembre, Día del Derecho al Juego.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 Dreams are green Red I see them bloom It's far in And I think to myself What a wonderful way En estas horas acceder un par de textos realmente muy interesantes, publicados en el blog El Martillo. Se trata de trabajo realizado por el periodista Daniel Ares. Le damos la bienvenida a Daniel. ¿Me estás escuchando? Perfectamente. Buenas noches. Vos... Sí, perfectamente. Le decimos a los amigos que Daniel Ares está en Bahía, está en Brasil. ¿Cómo está la cosa por Brasil ahí con...? con el amigo Bolsonaro, Daniel, antes de entrar en las notas y bueno, que nos tienen ocupados. Y bueno, viste, la cosa está... Porque, eh, bueno, eh, más o menos tienen una imagen de, de la situación y, bueno, la situación está, en cuanto a la pandemia, completamente relajada, te diría ya no quedan algunas cuestiones como el garbijo, ¿no? lugares cerrados como el supermercado, pero en general, eh, decía que los casos no bajan, continúan, digamos, ¿no? Uh -huh. Más allá de, la, de, de las oscilaciones de la curva, ¿no? Pero bueno, no está ya sabemos cuál es la postura, ¿no? De cualquier forma, Bolsonaro ha repuntado en las encuestas y especialmente en estos estados del Nordeste, ¿no? Lo que allá se conoce como el IFE y acá como el Auxilio Emergencial. Supongo que le ha dado algún plafón. Y de cualquier forma, a mí no me sorprendería la reelección de Bolsonaro, sabes Creo que está instalado. ¿Y cómo está posicionado Lula claro. y su gente ante la opinión pública, Daniel? Mira, Lula sigue teniendo como Cristina, ¿no? Ese bueno, pueblo nada. que que lo sigue y le cree. Y bueno, y después tiene la oposición y la sospecha de todo el resto, no pese a que no nunca le han podido probar nada, pero Bueno, vos sabés cómo ha funcionado en todo el Loufer en toda la región, ¿no? Que se han colgado el badajo de corruptos y bueno, y desde ahí la pelea, ¿no? Lula sigue siendo un personaje querido, pero... Eh, sobre todo en las capas más bajas, pero... De cualquier forma hay que entender ¿no? que el, el, el brasilero en general... Eh no tiene esa intensidad política del argentino, de verdad eh, la gente vive más eh, conectada con lo que le sucede personalmente y, y la Globo, que ha tenido en algún momento alguna incidencia sobre el sentido común del brasilero, está perdiéndolo en su lucha contra Bolsonaro, ¿no? En un tiro en el pie que se pegó la Globo creyendo que ese era el camino, que el claro. problema era Lula. Bueno, ahora tienen el problema de Bolsonaro y la Globo ha sido muy afectada, como no ha sido afectado allá el grupo Clarín. Claro. Sobre todo en las capas medias, que, que se han comprado a Bolsonaro y, por lo tanto, se han enfrentado con la Globo también, ¿no? Y ahí estaba la, la fuerza mayor del la Globo. Yo creo que él puede ser filamente reelecto, ¿no? Hay que conocer al pueblo brasileño para comprenderlo mejor, ¿no? A veces tenemos la imagen que nos da el, el hecho de hacer turismo acá, ¿no? Y siempre es distinto... Siempre te tratan mejor cuando llegas con dólares. Claro. <risa> Otra cosa es venir a pelear. ¿no? Entonces aparecen una serie de cosas que explican a Bolsonaro y convivís con una serie de, de, de prejuicios y de taras que explican a Bolsonaro. ¿no? Por lo tanto yo no descartaría su reelección. De ninguna manera. Tomamos nota y te vamos a volver a consultar sobre eso. Y ahora pegamos sí, un cambiar. miraje hacia el... ¿Cómo? Sí, no, que quiero dejar en claro que no estoy tampoco tan conectado, aunque parezca increíble, con la actualidad brasileña, ¿no? Estoy más conectado con la actualidad argentina en términos de sí, información. Sí, lo, lo, lo veo en los materiales. Eh, estás hablando de una sí, crisis del bien. periodismo argentino eh, muy profunda, ¿no? Involucrando a propios y a extraños. Eh, tomaste como a punto propios. de partida, como como epicentro, la agresión de la policía metropolitana a los enfermeros y desarrollaste, bueno, una visión crítica que comparto eh, acerca de las coberturas que se realizaron y la falta de criterio. Yo de verdad sorprendente, ¿no? Yo me preguntaba durante todo el día cómo nadie lo puso al aire a Santilli en algún momento lo cuestionó o por lo menos como lo no eh, no buscaron al representante gremial de esas enfermeras y enfermeros, uh -huh. que dijese qué iban a hacer, cómo iban a reaccionar, qué protección les iba a dar. Eh, sí, a ah, que, claro que aquí sí lo hicimos eso. El la no, gráfica bueno, no eh, del trabajador. Hay excepciones, por, por me, supuesto, pero pero me claro. interesa focalizar la crítica porque junta lo que está diciendo. Es que las excepciones incluso creo que ahí las menciono en el sentido de que eh, hay un periodismo independiente que, que, que intenta, eh, más que sobrevivir, surgir, ¿no? Una alternativa al periodismo industrial, como le llamo. Pero vos ves en los grandes medios, de un lado y del otro, primero una, una gran precariedad en el trabajo.